Mi nombre es Mayra Arguello. Estoy estudiando en el, en el secundario uh -huh. MED número 6 a la noche. Estoy trabajando ya hace dos años. Eh, trabajo de limpieza. Eh, hace poco que empecé, hace tres meses. Anteriormente trabajé en una oficina. Salgo de laburo, a las corridas, al colegio. Se complica un poco, pero bueno. trabajo Ahora estoy trabajando cuatro horas y se complica. Por ejemplo, me dedico a eso, qué sé yo, pero el estudio es como que lo dejo a un lado, me atraso mucho en eso, así que se complica un poco. Porque quería tener mi plata, aparte mi mamá tiene mis hermanos y bueno, ya soy grande, tengo 19 años, así que ya es hora de que banque yo, mis cosas. Me atraso, llega el último momento y después ya a la hora de hablar, vos Pedir carpeta, las corridas, a veces no duermo, tengo que completar todo, así se complica. Toda la materia casi más me llevo, pero hablándolo, sí, se entiende. Como que te dan posibilidades, de decir, bueno.